Una de las grandes cosas que tenemos como deficiencia es el tema del de la, de laboratorio que debemos debemos tener. este Ahorita las pruebas están tardando entre 6 a 7 días en Senetro para darnos la respuesta. Hasta eso, esa persona que muchas veces son asintomáticas, se convierte en un medio de contagio porque la gente no toma la conciencia de aislarse 100% hasta que no le sale el resultado entonces dentro de lo que son las políticas como gobierno municipal nosotros tenemos que ver primeramente en la detección la de, en la detección tenemos que montar nuestro laboratorio propio ya hemos yo he estado ya en conversaciones con la viceministra de, de salud que ahora es ministra ya porque está está esta de contacto lo vengo teniendo ya desde semanas atrás Eh, eh, le hemos hecho una propuesta, nosotros tenemos un equipo que se llama el GINESPERT que viene de las gestiones anteriores ese equipo hay que hacerle algunas adaptaciones, hay que buscarle campanas de bioseguridad y sobre todo tener la garantía de que el ministerio nos va a dar los reactivos para poder hacer nosotros la detección nosotros como gobierno municipal vamos a asumir todo lo que es el personal para poder realizar esas pruebas estamos esperando respuestas desde hace más de dos semanas que esperamos respuestas para poder ir descentralizando y descongestionando todo lo que es la toma de muestra en el Senetro. Eso también lo hemos coordinado con la gobernación. Yo hablo permanentemente con don Óscar Urenda y con el gobernador Rubén Costa. Bueno, pues, este porque al final de acá se trata de buscar soluciones a la población. Ahora, nosotros dentro de lo que es el seguimiento, tenemos 11 centros de, sal de salud de nivel primario Esos 11 centros, cada quien está distribuido en una zona y hacen un seguimiento de, de la gente de, de su zona. Entonces, ellos le hacen las visitas, la, la, tenemos que reforzar porque, lastimosamente, mucho de esa gente de los centros ya van cayendo con coronavirus, no por la falta de medidas de seguridad, sino porque, bueno, pues el virus ya está esparcido en todos lados. Entonces, se pueden contagiar en su casa, en las ventas, en todos los lados. Nosotros, aparte de ese de ese seguimiento, este también tenemos las visitas domiciliarias que estamos este, haciendo con diferentes grupos que vamos conformando. Seguimos contratando personal médico, seguimos buscando gente que se anime a tratar también el COVID, porque no todos los profesionales se animan a tratar el COVID porque tienen miedo. Entonces, seguimos haciendo ese tema y bueno, pues ya está la otra parte que es la curación. En esa curación nosotros, por ejemplo, tenemos nuestra, nuestra área COVID dentro de nuestro hospital de segundo nivel. Esos médicos, por si acaso, hasta donde yo sé, no, no han tenido ninguna sola baja porque saben cómo tratar la enfermedad, saben cómo mantener esas medidas de bioseguridad y bueno, pues eh, han sido caducos, ¿no? Porque están realmente directamente con, tratando con covid